Cuatro Tres Dos uno, Cero Atención, atención, se aprizan el programa La Otra Oreja La Otra Oreja Un programa musicalmente incorrecto Melódicamente tendencioso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 Y vos quién sos? Dio la san solia. Bueno, y así comenzamos la otra oreja de hoy. Que te salga lindo tu programa. Vos sos Ed Osman. Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argentina. hoy escucharemos a como duro rivadavia y caos punk también por el recuerdo de amparo choa de camilo torres de violeta parra las subversiones sonoras la otra orjita gabino palvares maria inés ochoa al rally barrio nuevo pedro guerra drexler y mucho más en este programa estás escuchando Desde la otra oreja. Recién presentábamos el programa y musicalmente lo hacemos festejando las 110 recuperaciones de identidad de estos jóvenes ahora, chicos que fueron secuestrados con sus madres, con nacidos en cautiverio durante la dictadura militar argentina. Rally Barrio Nuevo. Una producción para estos chicos. Esta lluvia por la otra orilla y esta lluvia me habla de la verdad arrastra de estigmas de libertad me trace et traître l'avantage si observes pendant il les remove millions dejaron sus nombres en las piedras donde se sonnicé sinon sur les pierres ahora no estamos para contarlos pero les digo que ahí están los nombres de los que pusieron de algún lado su poder su alma su parte en corazón son los nombres de quien me de quelque part son pobres Están los nombres de los que pusieron de algún lado su pobre su amado su infame corazón O su infame corazón También de este disco producido entre otros por la agrupación Hijos de Madrid Pedro Guerra Jorge Drexler Cuídame Cuida de mis labios Cuida de mi risa Lëvame në tësë braze, lëvame sin prisa, në no maltrates në në në në në në mi fragilidade, pisare la terra que të pisas, pisare la terra que të pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, Dame la caricia, que descansa en ellos. No maltrates nunca mi frágil vida. Yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida. Cuida quien te quiere, cuida quien te cuida No maltrates nunca mi fragilidad Yo seré el abrazo que te alivia Yo seré el abrazo que te alivia Cuida de mis ojos, cuida de mi cara Abre los caminos Dame las palabras No maltrates nunca mi fragilidad Soy la fortaleza de mañana Soy la fortaleza de mañana mis sueños cuida de mi vida cuida a quien te quiere cuida a quien te cuida no maltrates nunca mi fragilidad yo ser el abrazo que te alivia yo ser el abrazo que te alivia no maltrates nunca mi fragilidad Ju serez la bras estás escuchando desde la otra oreja y por la absolución de las condenas a los trabajadores petroleros en el sur de Argentina desde el mismo sur pero no desde Comodoro Rivadavia sino desde Comodoro Rivadavia asterisco por la otra oreja el rap es cosa de todos los días dame un fa para volar y así contar que comodoro es loco y baila y se revientan las olas del mar bienvenido a comodoro señor extranjero usted va a tener frutas frulas y el sudor de obreros se irá con millones en el bolsillo y las regalías serán todas de usted mi odiado enemigo escribo desde la distancia física y abrazo a cada compañero que resiste en su música las plazas se decoran con cámaras para pararte por dos fa de marihuana el vento ruge en la esquina tranquilo me imagino como todos marchan hacia su destino a mí un cana me amenazó y en su mirada me di cuenta que era el diablo vestido de azul pareciera que la historia es tan negra como el mismo petróleo carazalolio y grandes monopolios una metrópolis en medio del desierto con sus polis que buscan bondia en los pibes del newberry escribo en 1800 kilómetros anótelo sargento y métaselo por centímetro Néstor O'Charson te estoy escribiendo ándome de tus hermanos que estarán sintiendo. Pero cuando la persona conoce el amor vuela y no habrá manera de frenarlo aunque mucho quieran, porque las personas son libres por sí por sí mismo y si no fuese así para qué mierda existimos. Franco presente dice aquel grafiti Manzanita Ronaldinho no nos olvida en firma de Piti. La corrupción es algo normal desgraciadamente desde el intendente hasta el sucio que es gerente, sin no hablar de un gobernador en manos de los corruptos, corruptos, corruptos. He recorrido cada barrio y los pasajes son interminables cuando el barro es agrio como el hambre hijo de una madre soltera que cruzó la cordillera en busca de sanar sus penas y comodoro no es solo Cristóbal López porque muchos gritamos donde, ¿Donde lo esconden a Iván Torres el culo de tu puta historia y es mentira que estaban buscando agua y que de casualidad encontraron tierra millonaria y es mentira de que todo es un desierto porque yo siento el olor de la flor a través del viento policía con la nariz blanca y que te piden documentos de una manera tan autoritaria con poco más de 100 años como Doro está tan joven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 La iguana, y el viento ruge en la esquina tranquilo, me imagino como todos marchan hacia su destino. A mí un cana me amenazó y en su mirada me di cuenta que era el diablo vestido de azul. Pareciera que la historia está negra como el mismo petróleo, carasta lolio, grandes monopolios, una metrópolis en medio del desierto con su policía buscan bondialo pibete newbery. Es que en 1800 km pa no te los arrencen y metaselo por centímetro. Nelono charts on te tuñe hermanos que estarán sintiendo pero cuando la per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 Con la nariz blanca y que te piden documentos De una manera tan autoritaria Con poco más de 100 años Como Doro está tan joven al morde De un parálisis de amor Son 100 años de soledad lejos de una capital Que huele a desigualdad en cada puerta De un restaurante y medio quejo Y reivindican una clase política Litista que no va a aceptar mis críticas Dedicado a cada ministerio Otra banda que nos llega desde Argentina, la pata de la tuerta, Caos Punk, por la otra oreja. Con lo que cuesta estar tranquilos en este mundo, con lo que cuesta pintar mi llanto de voluntad, con lo que cuesta llenarse entero, pensar lo bueno y estar de pie y estar despierto a todo o nada. Con lo que cuesta mirar pa' un lado, mirar pa'l otro En las ciudades que no detienen su paso por nada Con lo que cuesta brindar por otro, sentirse a gusto Mirar pa'l frente sin un delirio de sin razón Y vos maldiciendo, y vos criticando amor Y vos enrollando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 Mira que yo papás que dejan a su hijo con la televisión no quiere problema ni complicación Esta canción es dedicada mira que yo papás que dejan a su hijo con la televisión no quiere problema ni complicación Saban porque a sus hijos todo el día dejan viendo la tele që nes brinde diversion apagën la tele y luego proponganles un buen fuego apagën la tele y luego proponganles un buen fuego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 Dio a Francisco con que jugar Barrio los pisos tendió las camas se vio el espejo miró las canas junto a las cosas del cos niños cambió pañales cortó los panes limpió de nuevo mesa y cocina le dio a mercedes las medicinas pidió su turno en los lavaderos cayó vestido y pan Pinti ola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 chavoras ser enfermeras y banderas también me será si educado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 de los camiones y del patrón clavó los trastes, tiró basura durmió a los niños, cambió pañales como aire que entra por la ranura los dos jugaron con su ternura le dio la vuelta a la cerradura durmió de pronto todos sus males se va la vida se va al hueco como la mugre en el lavadero se va la vida se va al hueco como la mugre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 No soco y mañana vendré con un cigarro a la cama Porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo de esta copa que no está tan rota Quiero ser la única que te muerda la boca Quiero saber que la vida contigo no va a terminar Porque por que nesta vida no quiero pasar un día entero ser la única que te muerda la boca quiero saber que la vida contigo no va a terminar porque si sí, te si porque, sí, porque, sí. porque esta vida no quiero pasar un vientero sin ti no amo porque, sí, porque, sí, porque, sí. porque mientras espera por ti me muero y no quiero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 escuchando desde la otra oreja y cerrando este programa como siempre lo hacemos con una versión una superversión Dios te siempre del original de Carlos Puebla hoy desde México por Gavino Palomares en una grabación muy especial hecha punto con el frente farabumo Marti de la Reserva Nacional en El Salvador hace algunos años en vivo Jaime un palomares hasta siempre aprende por arte hasta la victoria siempre deja